Busca la música de Riozar y Ratia 100.8 FM.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 Un programa en el cual pues hoy vamos a tener entrevista Una entrevista que nos la han eh, cedido nuestros eh, compañeros de Egutski y Ratia Ya que la semana pasada, el jueves pasado tuvieron entrevista con Evaristo De la formación Gatillazo para presentar su nuevo trabajo discográfico siglo 21 Y el jueves aquí en la sintonía de 100.8 en la sintonía de Berriozar y Ratia La vas a poder escuchar, serán los últimos 40 minutos de programa Aparte de eso, repasaremos la agenda de conciertos para los próximos días. Hoy dejamos un poquito aparcada las noticias, ya que no tenemos nada interesante que contar. Y como no tenemos nada interesante que contar en lo que se refiere a las noticias, nos centraremos en la música, en novedades en discos recientes que acaban de publicar los grupos de Euskal Herria, como por ejemplo Estancona, como por ejemplo Sesatec o Vendetta. Comentarte que Euskal Música tiene un blog en músicaengine.blogspot.com En el blog te vas a poder encontrar la agenda de conciertos con sus carteles Te vas a poder encontrar las noticias destacadas de la semana Te vas a poder encontrar videoclips de grupos y solistas Evidentemente dentro de lo que se refiere a la música de Euskal Herria Y, por supuesto, podrás escuchar y podrás descargarte el programa de Euskal Música que cada jueves entre las 9 y las 11 de la noche hacemos para ti a través de las ondas de 100.8, a través de Berriozar y Rotian y que el sábado y el domingo lo puedes volver a escuchar en diferido en Redinfusión en la misma sintonía en el 100.8 de la FM de 7.30 a 9.30 de la tarde. Así que dicho lo que vamos a tener, eh, la agenda de conciertos, dicho lo que vamos a tener, la entrevista que realizaron nuestros compañeros de Guskirratia, más concretamente de Pazalecu, la semana pasada con Evaristo de Catillazo. Y dándote a conocer, eh, lo dicho, novedades y algún que otro tema referente a lo que es los grupos que acaban de publicar discos... Vamos a comenzar, si te parece, el programa de hoy de Euskal Música aquí en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia, en directo hoy jueves 25 de abril, de 9 a 11 de la noche, en diferido, en difusión fin de semana, sábado 27, domingo 28 de abril, de 7 y media a 9 y media de la tarde. Y lo vamos a hacer con música divertida, lo vamos a hacer con música alegre, lo vamos a hacer con el nuevo trabajo discográfico Para la formación Emon, una formación que acaba de publicar lo que es su nuevo larga duración Un álbum que se hace llamar más concretamente Confetti Colore Y en el cual te puedes encontrar 12 temas Temas marchosos, temas alegres, temas divertidos Y por supuesto también que tienen que tener alguna balada Pero nosotros nos vamos a centrar en los temas marchosos Para comenzar el programa de hoy de Euskal Música Y lo vamos a hacer con el sexto corte del álbum El tema Dago Kishuna Luego te cuento un poquito más sobre la banda Pero primero vamos a... A disfrutar uno de los temas que te puedes encontrar dentro de ese su último trabajo Dentro de ese su álbum, Confetti Colore, ¿eh? extraemos, lo dicho, el sexto corte del álbum El tema, Dago Kishuna ¡Gastébate! <música>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 O kizuna skatu Irreparable tekin no seno you gotasu Ugalia kizuna skatu Zagigaren afera Hankaz gora eten gabe Lehen bailen izan gaitezen Gure buruaren gabe Iparra eta egoa Ekartuz herri bat sortzen Tizkana loratuz bizia Irria izkuntza lanzen Irri farbat O seno you got asu Por garbia alta dago kizuna skatu Irreparable begino seno you got incluidos dentro de lo que es el segundo trabajo para esta formación, el segundo trabajo para Emon, banda de Vergara Guipuzpa, que comenzó su andadura musical en la primavera del año 2007, y hay que comentarte que al principio, pues al no tener eh, digámoslo así repertorio propio, tiraron de versiones, pero en 2010 con la mente en su primer disco, comienzan a brotar las canciones que darán pie a su álbum llamado Pistu Errián Ya Después de editar ese su primer larga duración Llegarían los directos que suceden Y suben como la espuma en la fiesta De la cerveza En 2011 vuelan a Londres e Italia Y a la vuelta verán que era hora Para empezar a pensar en las canciones Que irían en este segundo trabajo Discográfico Emon reflexiona en que hay que replantear Todo el proyecto Los cambios llegan, por ejemplo, en eco se perfila Como nuevo cantante, Andoni entra Con la trompeta y Ollanes Sala sola, primera cantante, deja la banda Nada más terminar la grabación del disco Eh, una vez eh, pues replanteado y haber, y haber hecho estos cambios editan su segundo disco Confetti Colore, que ha sido grabado y mezclado por azular Arizmendi en los estudios Ame de Mutricu en primavera y otoño del 2012. También hay que comentarte que una de las canciones no sé si te sonará porque en Euskal Música la hemos puesto en la temporada pasada y en la, los primeros meses de esta segunda temporada aquí en Berriozari Ratia, el tema Chosneroac, ¿eh? un tema que, bueno, que lo pudiste disbalar, que lo pudiste disfrutar en todas las fiestas allá por donde te ibas, eh, cualquier chocna de Euskal Herria, el tema pues era el sencillo adelanto, un sencillo adelanto que con el cual pues pensábamos que nos íbamos a, a estar eh, más de un año y pico, porque desde junio del año pasado que salió este tema, Chosneroac, no sabíamos nada de nada, pero al final Vaga viga ha editado este Segundo trabajo con Fetty Colore Para esta banda, para Emon Vamos a escuchar si te parece otro de los temas Incluidos dentro del álbum, lo dicho Hay temas como Amecha Fabrica Hay temas como Chosnero que es sencillo presentación Hay temas como La Rosa Gorri Gorria Temas como Urrunetic Datos O lo que vamos a escuchar Con este tema se abre El segundo trabajo para Emon El tema Isilunen Gatibu No tenía ganas de nada Solo de vivir Sab bien su suveve sabe bien suave ez to suave sabe bien zuave zuve zuve sabe bien suave ez to suave sabe bien su suave zu zuve sabe, sabe bien suave sabe bien suave, suave, suave. Quiere un coco de ca sabe pa como sabe Durezi une engara Marco es floractor suraviv esencial. Botasun marco es irien colores, audares, adores marco. Mi sincha botasun marco es una uno de los temas más marchosos del disco y además es el tema que abre este segundo trabajo y Silumen Gatibun. Un álbum en el cual ha habido un montón de colaboraciones, por ejemplo, en el tema Amecha de fábrica tienen pues a Adrián y Rubén de la Pegatina a la voz. Oyerre Ponce toca el piano en el tema La Rosa Gorri Gorrián. Eh, también canta una rumba en el tema Da Go Shunam. Asular Edizmendi graba, mete percusiones y programaciones, la guitarra flamenca de Quique Olveira se deja sentir en prácticamente todo el disco y Ollane Sara sola canta también prácticamente en todo el disco. Y hay que decir que los textos son terreno abonados para ver Solaris como Icha Sopaya, Mayalen Arzayus, Irache Ibarra, Jokin Uranga e Iñaki Gurruchaga, Adria de la Pegatina... Escribe un texto en catalán. Así son las colaboraciones de este nuevo trabajo discográfico para esta banda, para Emon, dentro de ese álbum con Fetty Coloré eh, que ya iba unos meses en tu tienda de discos y que seguramente lo vas a poder disfrutar y lo vas a poder a poder saborear durante este veranito 2013 porque, según tengo entendido y según han comentado, van a hacer una gira eh, por toda Euskal Herria. Por supuesto, en plenas fiestas, que es cuando más, más se oye este tipo de música. Seguimos con Música Marchosa y nos vamos con una banda que lleva ya un montón de años sonando y un montón de años en la carretera eh, presentando discos. Luego te cuento las próximas fechas de presentación de este nuevo trabajo para la banda de Gasteiz, Beta Garry. Pero antes, nos quedamos escuchando uno de los temas incluidos en este doble CD, el tema Mundu Sal. Do El primer CD de este doble álbum para esta formación de Gasteiz para Beta Carri dentro de este nuevo trabajo titulado Sorion Argyakar. Tres años después de aquel Envisichari Chistuka y tras un intenso trabajo, Betagari regresa con nuevo disco. Lo hace con un disco doble repleto de invitados con el que conmemora su vigésimo aniversario que se cumple este año 2013. No hay demasiados cambios en los temas nuevos del septeto a la vez que sigue pues centrado, como puedes comprobar, en el ska, el riggi y el rock, como siempre. Eh, ¿La nómina de cantantes que colaboran en las canciones? Pues te cuento. Eh, está Tonino Carotone, está Gary está el Drogas, está Íñigo Mugruza, está el señor Miquel Urdangarín, está Juan de Sociedad Alcohólica, Cuchi Romero de Marea, además del catalán Xavi de la formación Obrin Paz, Virginia de la Casa y los payasos Pirrich et Tapo Roch que cantan la canción Lagunac, noveno corte del segundo CD. Las canciones nuevas, más cálidas y lentas centradas en ska y rock aunque abiertas a pop y swing tienen pues letras del trompetista Unai y hablan de lo de Siempre, el día a día, lo que se ve eh, al salir de la calle, el amor y la sociopolítica. Los próximos conciertos de la banda, te los cuento. El 27 de abril en Matiena, en Vizcaya, este próximo sábado. El 30 de abril estarán en Amurrio. El 15 de junio estarán en Bordil, Girona. El 22 de junio en Vals, Tarragona. El 28 de junio estarán en las fiestas de Sestau. El 24 de julio estarán en Amurrio. Ocharan Vizcaya y el 27 de julio estarán en Torello, en Barcelona. Esos son los próximos conciertos para presentar Lo que es este nuevo trabajo para Beta Garry, doble, mmm, doble disco, en el cual eh, hay, como te comentaba anteriormente, un montón de buenas y grandes colaboraciones. El álbum Sorion Argyak. Vamos a escuchar otro de los temas también incluidos en lo que es el primer CD. Si antes escuchábamos el segundo corte, el tema titulado Mundus Aldua, ahora nos vamos a escuchar más concretamente el corte 9 del disco, de lo que es el primer CD, el tema Isarra Barik. Utik, izarra lapurtu ziguten behin baten Zerutik, uoh-oh Iendeak zioen Zergatik ertatu hote zen Iendeak zioen, uoh-oh Noiz, hueltatuko digutea txak Noiz hartuko dugu anasa noiz ipilliko que ure casa Noiz poltatuko digteacha Noiz artiko dugu anasa noiz ipilliko que hunde casa I Tune batugu barruan ordutik gurean oh, oh. Gauetan, ilargia, bere bila ateratzen da Gauetan, ilargia, o-o oh, oh. Nola, gauzatuko daigun sentia Nolako izango da iluna barra Nola, ilatuko argi berri Kauzatuko no da sentia, xentia Nola koizango da iuna barra Nola filatuko ari Zerberri Horren zain O-o Oraindik Angoian Falta zaiguera manzutena Oraindik Angoian O-o Zerk Hemango di guindar berria Nona orkituko itxarropena Nolakoa Izango da biarko ekuna Zerk ango di guindar perria no martitu coi charro penan nolakoa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 destino serenata de casa ...los conoces ya de sobra... ...es una banda surgida del seno Escaladiac en 2007... ...hablamos claro que sí de la banda Vendetta de Iruña... ...que prosigue con este CD... ...fuimos, somos y seremos... ...Acho Gaur et Aviar... ...su celebrada marcha triunfal... ...su incontestable carrera con los aires festivos... ...de sus canciones por bandera... ...viendo día a día avivada la hoguera... ...que encendieran en su día... Javier Echeverría, Luisillo Calandraca, Peyo Reparaz, Rubén Antón y Enrico Rubiñas en 2009 con su aclamado álbum debutar. Ahora vienen con este nuevo trabajo discográfico bajo el sello Bagaviga y el sábado pasado estuvieron en la sala Totem de Atarravia presentando este su nuevo trabajo junto a otra banda también de este estilo musical, pero que tiene un disco y que pues está empezando a dar sus pasos en esto de la música como pueden ser la banda Brigada en Productiva, que por supuesto estuvieron por aquí por Berriozar y Ratia por Euskal Música presentando su primer álbum titulado Manos arriba, pero nosotros nos centramos Con este quinteto nos centramos con Vendetta, con su nuevo trabajo discográfico Hachogaur et aviar Fuimos, somos y seremos Hemos escuchado el tema La Parranda Y ahora lo que vamos a escuchar es el sencillo Con el cual, pues, se dieron a conocer en lo que se refiere a este nuevo trabajo discográfico Es decir, el sencillo presentación para este nuevo trabajo El tema Udarako Gauluseak Música Asturas eskutik kilometro a herriaren periar andagiatam uno spacerikusi di denne i fennean Vaticano er orzani eskutik Asturas dikutip dedica turico kevin di do cada zanau ralola che tan cosi di denne i senean arsi axutani eta bat munduan hilaurretik ikusi erriz apalduen izenean buruak erortzen ikusi da zure eskotik bidean aurrera gint negarrez biztidirenan irri farrea ikusi zeruko daigrisen artean argiz piberriak ikusi da zure eta Se acabaste de ordenar el cor de na Naturata, busca el rico callo racuti gaudenar enseñadle a Es tu moncori babanzen ohoho ohoho 12 temas son los que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo, Time for Freedom, Botella de Ron, La Parranda, Udara Kogaulus, ya que primer single elegido para presentar este nuevo trabajo, es el tema que estamos escuchando ahora mismito, también está el tema Cuídate, Jan Lafite, Cerca del Mar, Kainak, Amabos y La Vida, esos son los temas...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 con temas eh, llenos de aire cálido, temas eh, frescos y canciones pues eh, sorprendentes, con pinceladas de reggae, country rock y pop melódico, en definitiva un buen trabajo el que se ha sacado de la manga esta formación, eh, esta formación de Iruña Vendetta, con este nuevo trabajo discográfico fuimos, somos y seremos Hacho Gaur et Aviar, que el pasado sábado lo estuvieron presentando en la sala Totem de Atarrabia, como te comentaba anteriormente junto a también la banda de Iruña Brigada Improductiva, y nos vamos con algo más tranquilo, con Estancona un señor de Arratia un señor eh, vizcaíno, nacido en 1979 y donde pues ha estado muy ligado digámoslo así, al mundo de la cultura y de la música en especial este señor, Borja Estancona junto a dos amigos de Arratia formaron la banda Arian en el 2004 y en dos años editaron dos discos, una vez terminada la carrera musical de Arian Estancona inicia su trayectoria en solitario bajo el nombre artista Que le da su apellido Estancona Lo que vamos a escuchar está incluido en su primer trabajo en solitario Fruituá, que fue grabado durante el verano del 2012 Luego te cuento un poquito más de este señor Pero antes, lo dicho, de este primer trabajo en solitario del señor Estancona Del álbum Fruituá Vamos a escuchar el tema que abre lo que es el álbum El tema titulado más concretamente Nipres Nausú Yo estoy preparado ¡Vamos! ¡Ah! b i r Hara show sa <todos> en solitario para este señor, para Estancona que en este frituá compone canciones eh, con ritmos y de estilos musicales diferentes los variados eh, ritmos que Estancona utiliza van desde el vals, reggae, rock, country americano ska pero siempre con una sensación de sensibilidad sosegada dentro de ese contraste Junto a Borja Estancona, la guitarra y la voz, está Hichaso Echevesti al bajo y Jimmy Arrabit a la batería. Hay que decir que dentro del blog de este señor, estancona.blogspot.com, están las letras del disco en euskera, en castellano, en francés y en inglés. Ahí estaba pues, el tema que habría este primer trabajo en solitario para el señor Estancona. Para Borja, este álbum eh, frutua, el tema Nipresnausu. Vamos con otro de los temas, también incluidos en dentro del álbum. Nos vamos a escuchar más concretamente el tema quinto del álbum. Armaira bota, tirar del armario. Otro de los temas incluidos en este primer trabajo en solitario para el señor Stan Conan. <risa> Euskal Música en el 100.8 de la FM Perriozari Ratia en internet en egusquiplaza.net y síguenos a cualquier hora los 7 días de la semana en musicaentune.blogspot.com Tengo una espinita en mi corazón si tú me das candela mira cómo baila la pasión pero lo cuido por mi negra tengo una espinita en mi corazón húmedas candela, mira cómo baila la pasión, locura y amor y negra. Levanten Le el puño hermanos y una mano a nuestras bojes. Ota, los tiranos y los opresores quien nadie se rinde, sabemos quiénes somos Sabemos de dónde venimos, te que es Juan Gostoso Si yo muero mañana No me manden flores Y brinden con orgullo Por dos tiempos mejores Si yo muero mañana Solo un día me llore, Que yo seguiré vivo Si viven revoluciones Elabradas voraces para asfixer corazone Pero el de mi negra ala tarriton dintapole Jumitos de esperanza que me vuelven loco Aroma, dignidad que entreaga poco a poco -po -po. Si yo muero mañana, no me manquen Y brinden con orgullo por los tiempos mejores Si yo muero mañana, solo un día interren, Que yo seguiré devreme voltiame cua cua cua gustionzak erelukua Sierra maestro a ti zarri eri Mi Eta eskantela, mira como baila la pasión, pasión La locura y amor, mi negra Tengo... Pibri, ...con espinita... ...la bala en mi corazón La, la, joya, no. la pasión, de locura de amor... ...mi negra! Si yo muero mañana No muero en ten Y brindan como burro Por los tiempos no mejoren Si mañana Solo un millón Que yo seguiré vivo Si vive el revolte intentar mi corazón y negra Ahí está sí señor, la música de la banda CeSate que en este pedazo de álbum en ¡Gabante! directo. Jugante ¿Sí? un daudenak. Gogora ekartzeko. Beste lagun merezi ba. Zuekin. Xavi Solano. Ekaltzagun gogora urdun goera. Eta Gaur Beneziki, Josurenza, Aupa Josu, Besar Galate Mende! Euskal Preso, Eta Ia Islariak! Euskal Preso, Eta Ia Pues ahí está, uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico grabado e indirecto, más concretamente en el décimo aniversario del colectivo Pirata de Donosti, más concretamente el año pasado. Pasado. Hay que decir que CESATEC es la unión entre grupos como Triquicio y la banda Chortains. CESATEC pues, se creó en octubre del 2008, cuando integrantes de los grupos Triquicio y times fueron a los Estados Unidos. En diciembre del 2008 se reunieron todos los integrantes y su primer ensayo fue el 8 de diciembre. Poco después de la creación del grupo dieron su primer concierto el 23 de enero en Iruña, en la... Última fiesta de la corrica. El 4 de marzo del 2010 salió a la luz su primer disco, llamado igualmente que ellos, Satek. El 14 de marzo del 2011 se publicó en el Facebook eh, del grupo que Xavier Arakamak, eh, Triki y Frank Lopepec, al trombón, dejaban el grupo para seguir con sus proyectos triquicio y Mikel Arts. Luego... El 17 de noviembre del 2011 sacaron su primer single del siguiente disco, Uriak Amabi, y el 24 de noviembre del 2011 sacaron su segundo trabajo con el nombre Rock and Run. En este año 2013 han publicado lo que es su tercer disco, un álbum en directo, coincidiendo con el décimo aniversario del colectivo piratak de Donosti. El grupo Sesate grabó la actuación que ofreció dentro del programa festivo de Donosti la noche del 13 de agosto del 2012, que es lo que se incluye en este disco en CD y DVD, que recoge pues todo lo que pasó aquella noche festiva uno de los temas que se recogen es el que acabamos de escuchar ahora mismito, el tema Katia otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo trabajo es el tema Nire Secretua, seguro que lo conoces porque ya lo hemos puesto por aquí por Euskal Música, por Berriozar y Ratia, en definitiva 21 temas en el CD, 22 temas en el DVD, el DVD eh, con todo el concierto íntegro para que lo puedas ver, en CD como lo pueden entrar todos los temas del disco, entra uno menos, 21 temas, el álbum se hace llamar más concretamente Googlegara y en él te puedes encontrar temas como Katia o este que vamos a escuchar el décimo octavo corte del álbum el tema mire secretua. Te vueltas, te voy a chillar a la verga, hasta que brota, da un ca, vos te cogió, yo voy Y ya sabes que nada te lo va a sacar. Go go se te lo ese fue está la buena marcha sonando en directo esta banda Sesatec dentro de ese nuevo trabajo discográfico CD más DVD Bucaná nosotros que seguimos compartiendo contigo más música la sintonía del 100.8 en la sintonía de Berriozaro y Ratia En este jueves 25 de abril, si nos escuchas en directo, de 9 a 11 de la noche, en este sábado 27, domingo 28 de abril, si nos escuchas en diferido, entre las 7 y media y las 9 y media de la tarde-noche. Seguimos, lo dicho, compartiendo contigo más música en el programa Euskal Música, todo lo referente a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, cada semana 120 minutos contigo... Último jueves de mes, último fin de semana de mes de abril. Nos vamos ahora con una novedad que nos ha llegado esta semana. Una novedad que nos ha llegado desde el sello Promo Música. Es una novedad de una formación que se hace llamar Mantisa. ¿Los conoces? Yo creo que sí, pero... Te van a sorprender porque han cambiado su estilo musical. Son más blanditos. Si no, escucha esto que te voy a poner ahora mismito. Es Verdinjak Álgara y después juzgas tú mismo. Si te gustan más o te gustan menos. Es la novedad de la semana. Lo nuevo de Mantisa. Música ...el que han dado esta formación... ...el que ha dado la, la formación Mantisa. Si con su anterior trabajo Mantisa se acercó al mundo del hardcore... ...del rock y del punk rock... ...como puedes comprobar en este trabajo... ...se puede apreciar una evolución musical hacia otra dirección. Hay que decir que ha habido cambios recientes en su formación... ...concretamente la nueva incorporación del Teclista... ...ha dado un aire diferente al conjunto... Mantisa ha grabado en el transcurso de agosto y septiembre del 2012 este es su segundo álbum de estudio, denominado más concretamente Pletora, compuesto por 10 canciones cuyo patrón son melodías armonizadas incidiendo en ritmos muy trabajados en y sincopados a veces como puedes comprobar, no son lo que eran antes, han cambiado de estilo musical se han ido del hardcore del rock y del punk rock hacia otra dirección más tranquilita como has podido comprobar en uno de los temas incluidos dentro de este segundo trabajo más concretamente el cuarto corte del disco Sber, Dignac, Algara vamos a escuchar otro de los temas incluidos dentro de este segundo trabajo pletora, novedad esta semana aquí en Euskal Music, en berriozar y Ratian En el 100.8 de manos de esta banda De manos de Mantisa Nos vamos con el tema titulado Larry Alditán Séptimo corte de este Segundo trabajo para esta banda Para Mantisa Música ahí está Uno de los temas incluidos dentro de este segundo trabajo para esta banda para Mantisa, más concretamente, el tema mmm, titulado La Rialditan. Seguimos compartiendo contigo más música, dejamos atrás la música de Mantisa, novedad en la sintonía del 100.8, novedad en el programa Euskal Música en este jueves 25 de abril, si nos escuchas en directo, en este sábado 27, domingo 28 de abril si nos escuchas en redifusión en diferido. Nos vamos ahora con el primer trabajo discográfico para una banda que nos llega este Leyoa. Se le hacen llamar Estricnina y lo que te vas a poder encontrar está en su álbum debut, el tema Kobatik Atan. Suena lo que es uno de los temas incluidos dentro del primer eh, larga duración para esta banda estricdina, banda de Leyoa, formada en 2006 pero que no es hasta 2010 cuando toma la formación actual que ahora acaban de sacar, este disco con sus mejores éxitos. La formación que la componen Gago, Unax, Mike y Jimmy. El álbum se hace llamar Rosebud Y en él te puedes encontrar 13 temas Además de un bonus track Temas en euskera temas en castellano como este que acabamos de escuchar, el tema titulado más concretamente Segundo corte del álbum Lo dicho, temas como por ejemplo Cayola Libre, Nirekin politac Es Diren Lóreac La pérdida o lo que vamos a escuchar, víctimas de nuestro malestar, están incluidas dentro de este primer trabajo para esta banda de Leyoa, para Estric Nina, lo he dicho, nacieron en el 2006 y ahora en el, 2000, en el 2013 public ...lo que es su primer larga duración, Rosewood, con temas como este, víctimas de nuestro malestar. Con ellos nos vamos a la agenda de conciertos, pero antes, lo dicho, saboreamos y disfrutamos el tema de esta banda. Música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 Pues como lo hacemos cada jueves vamos a repasar la agenda de conciertos para los próximos días como te comentaba anteriormente al inicio del programa ya que no tenemos ninguna noticia interesante en lo que se refiere a la música de Euskal Herria esta semana la dejamos apartada y lo dicho nos centramos en la agenda de conciertos para estos próximos días. Y comenzamos con un concierto de mañana viernes 26 de abril a partir de las 11 de la noche en Amorevieta estará la formación 6 Tem. Un día más tarde el sábado 27 de abril en la carpa de Anshuayn dentro de las fiestas a partir de las 10 y media de la noche tendremos encima del escenario a punto crítico aneques y a Raperos de Maús. El mismo sábado 27 de abril en la localidad de Lazcao, en la plaza, a partir de las 10 y media de la noche, estarán las bandas de Nafarroa, Esian y Bishardunak. También el sábado 27 en el frontón de Gatica, a partir de las 11 de la noche, estará la banda Gatibu y Triquitakem. El sábado 25 de mayo a partir de las 12 de la noche en la sala Big Star de la Sala Totem, es decir, en la sala pequeñita, estará la banda de Iruña Black Belch descargando todo su heavy, toda su potencia. Y el sábado 1 de junio a Torture Rock con la jodedera y esquina de Jotacho, Rios Propaganda y ahí Fermín Mugruza y la formación Barry Charrac. Plato fuerte para el día 1 de junio, hoy... Acababan esas entradas especiales a 15 euros, esas entradas especiales que las podías conseguir a través de internet, a través de atorturock.org los días 23, 24 y 25, solo había mil entradas y yo creo que para esta hora ya se han terminado. Y vamos con otro concierto que nos acaba de llegar ahora mismito, dentro de las fiestas de San Isidro, en la localidad de Derio, el día más concretamente 10 de mayo, a partir de las 10 de la noche en el Chosnagune, protegido por una carpa, estarán en y Ichiaren Semeak, Bad Sound System y Rude Ifi Estepi Selecta. Pedazo cartel para ese festival el 10 de mayo en la localidad de Derio. Pues hasta aquí la agenda de conciertos para estos eh, próximos días. Eh, te recuerdo, concierto interesante el sábado 27 de abril en la carpa de Anzuaín dentro de las fiestas a partir de las diez y media de la noche. Punto crítico, neques y raperos de Abaús. Y después de haberte dado la agenda de conciertos, nos vamos... A escuchar y a disfrutar la entrevista que realizaron nuestros compañeros de Eguski Ratia, más concretamente nuestros compañeros del magazine Pasa el jueves pasado a eso de las 11 de la mañana con Evaristo, ya sabes, de la polla y ahora en Gatillazo que acaba de publicar su nuevo trabajo discográfico Siglo 21 Lo dicho, nos quedamos con esa entrevista a Gatillazo, esa entrevista a Evaristo. Bueno, hemos venido a divertirnos, el temazo que abre este, como digo, quinto trabajo de gatillazo, y al otro lado del teléfono tenemos a Evaristo, al que tenemos ahí a, la, a los postres, nunca mejor dicho. ¿Alguno, Evaristo? Muy buenas. ¿Qué tal ahí los postres? ¿Ya han llegado? Muy Estamos queridos, ya nos hemos querido. Ahora también estoy con una especie de espaguetis gordos con tomate y no sé qué, que están de puta madre, me disculpen las señoras. Uh -huh. Comentábamos que... Decir que está, quería decir que están muy ricos. Uh -huh. Comentábamos que lo mejor de las comidas, y si un no eso coincido contigo, suelen ser los postres, ¿no? Hombre, yo cuando era más joven, más me gustaban, porque eran otro tipo de postres. Ahora ya, pues, con un sorbete de limón, más que jode. Uh -huh. Sí, sí, hay... Pero que... bueno, pasa con la edad, ¿sí? ¿Qué, ¿qué quieres que te diga? Paco Martínez Soria cada vez es más mi héroe, y quitando su ideología fascista, todo lo más me encanta de él. Uh -huh. Hay que cuidar la línea, ¿no?, que dicen ahora. <ríe> Nunca mejor dicho no, también no. lo de la línea. Eso se cuidaba antes, ahora ya cuidamos la línea curva. <risa> Pero bueno, también tenemos un problema del copal, nos vamos a suicidar mañana. Si convocas una rueda de prensa, estaremos más. Oye, eh, pues el motivo es el quinto trabajo de gatillazo. Eh, Diez años, si no me equivoco, cinco trabajos, a dos por año, habrá quien piense mal, que siempre somos todos unos malpensados, y diga, hostia, esto está más medido que el copón. Eh, no, de hecho, no te sé decir, ¿tú sabes exactamente cuándo cumple gatillato 10 diez años? Yo no. <risa> porque yo creo que si contamos el primer festi, creo que sería diciembre, porque tocamos en un, cuando matan el zargo, cuando el Santo Tomás, o esto, en diciembre. Sí, que tocáis en Bilbo, ¿no? <risa> Y tocamos en Bilbo con un par de semanas que el Xavi se acababa, le pasaba lista con las canciones que se tenía que aprender cuando había 15 días y decía, me cago en ti, ¿es cierto qué? ¿Para cuándo lo quiere? Y le decimos, tranquilo, que son córticas. Y no era porque fueran deficientes o discapacitadas, sino porque eran de un poco de poco tamaño, de poco minutaje. Pero no te sé decir cuando, si ha pasado eh, que ya han hecho diez años o van a hacer diez años ahora. De todas formas, en mil me tuve que enterar que llevábamos diez años, porque nunca saco la cuenta, se me ha pasado volando, majo. El caso es que estas cosas, ¿no? Metido en harina, como suele ver, es vervenir, ¿no? <risa> nunca se sabe. No, no, pero no, lo de lo de calcular y todo eso de es que va, que va. Aquí en gatillazo pues el otro conjunto en el que estuve, pues era maravilloso, era la hostia, era no sé qué, era el copón. Pero aquí, para quedar para un ensayo, hay que hacer mapas. Hay que hacer mapas del tiempo, <risas> hay que preparar organigramas o como se llama eso. Siempre me ha gustado la palabra organigrama, aunque no sé qué carajo significa. Creo que es algo de jefes y de subjefes y eso. Pero bueno, hay que preparar un puto mapa para ir a entrenar, ¿vale? Yeah. Y es un conjunto que la gente, aparte del conjunto, pues trabaja, cosa que en apoya pues no ocurría. Última... Entonces ese conjunto pues me merece ese tipo de respeto, entonces que lleve 10 años... Eh... Bueno, en realidad es que me la repanflifla, no tiene nada que ver los cojones para comer trigo. Me da igual el tiempo que llevemos, me da igual que el número de discos se divida por el de años, me la repanflifla. Uh -huh. Este es un conjunto bien, en el que estoy superado. Es al final lo importante. Eh, sí. Te iba a comentar últimamente... Sobre todo cuando pasas de 50 para arriba ya, es importante estar a gusto. ¿no? Sí. sí, porque ya lo demás no, no viene tan a menudo. Te iba a comentar, últim últimamente pues eh, te he oído bastante por diferentes... Eh, dice que no, el chaval de Gernica dice que no Que no, no quiere hablar, las de Gernica son vergonzosas o qué? ¿Los de Gernica son vergonzosas? Mogollón, yo te juro que las conozco a todas las de Gernica Y son todas unas vergonzosas de la hostia Ahí, ahí esos, eso esa navarra costera... No, pero a... las de Vermeo no queremos saber nada. Aquí ya acabamos de estar... Llevo un ratito pasando de ti completamente porque la otra chica y yo soy hetero. <risa> Disculpa, ¿qué me estabas diciendo, Bajo? Nada, te estaba hablando que últimamente te he oído mucho hablar en los medios e igual equivocadamente la sensación que tenía era que tú no eras igual muy amigo de entrevistas y cosas de este tipo, igual equivocadamente. Pues la verdad es que no me gustan una mierda en general, pero luego cuando estás hablando con la persona se te olvidan tienes el móvil delante, se te olvida que lo estás haciendo para intentar pagar el alquiler y el gas, se te olvida que tienes unos hijos y que de, si no lo buscarías de esta manera te lo buscarías de otra, y entonces pues lo hablo tranquilamente con cualquiera, uh -huh. sin ningún problema. Pero en general me tiro mogollón de tiempo sin hacer entrevistas y cuando las vuelvo a hacer es porque lo necesito. Eh... Si lo quieres, claro. Ahora, si quieres te digo algo bonito y te digo soy un tío guay y pa' aquí, pa' allá. No, no, no, no aquí mejor, mejor hablar, claro, nunca... <ríe> Esto es una parida que hay que no me la inventa yo, pero me gustó mucho cuando lo oí la primera vez, y dice, ¿te digo la verdad o algo bonito? No, mejor. ¿no? Pues mejor... yo te digo la verdad, sí, la verdad es esta. Lo, lo que en este momento, pues hay, tal y como está el mundo, Facundo, pues la gente lo primero que se quita es el chocolate para el loro, ¿no? Llámese espectáculos, sea encripto la sociedad o no, en el sector en el que me incluyo, ¿no? Pues no muy a lo barato, es una manera aquí, alevaristo, gatillazo sucesores de la hijo sucesores e hijos de la polla, no sé qué cuentos, o no, que es que eso me la repamplin platio. Esto es una peña haciendo rock and roll en un pueblo, cada uno de diferente madre y una vez más intentándolo, sin más. Uh -huh. Eh, suele ser es un... tan simple como eso, todo lo demás son cosas que te cuentan, ¿eh? Ya, ya. Te lo digo que estás hablando con el tío indicado para que te diga cómo es de verdad. Sí. Ahora, otra cosa es que tú me creas o no me creas, que también de verdad me la suda. Sí, en esto además eh, siempre siempre bueno viene bien también... A ver, estás hablando uno de las 76 kilómetros de Pamplona con uno de Pamplona o alrededores, me imagino, ¿no? Sí, sí. Bien, pues entonces creo que he dicho un montón de cosas de más que ya nos podíamos haber entendido sin que te las explique. Disculpa. Vale, perfectamente. Vamos a hablar de lo que es propiamente este disco eh, grabado en Bilbo con Carlos Creator y siguiendo la línea contundente que a mi opinión pues pues ti tiene los anteriores pero sobre todo para mí especialmente el el y mierda como ha repetido Sí, tiene mucho que ver eso que has dicho del estudio y del sobre todo no sé si el estudio de Rollos Técnicos no está ni aprenderé, pero no son no son edades, pero el tipo El Kreator se deja la sangre, las entrañas, los nervios, o sea, como si le partieran con una espada por la mitad y la otra mitad se ayudara a terminar el disco, se destruye, o sea, es increíble, o sea, es increíble, aparte que tiene como fulano, es como para conocer como personaje, es increíble, eh, como calidad y como conocimientos técnicos y esto es, es, un, es un puto amo, el creator. Y entonces nosotros fuimos allí porque el Chiqui, uno de nuestros guitarras, le conocía de grabar con Disturbio, que es otro, grup otro grupo que estaba en Chiqui, y le conocía al creador de grabar con Disturbio nos dijo, veréis, vamos a ir donde este que saca un sonido de puta madre. Con el otro lo comprobamos y con este pues lo hemos, ya se ha confirmado. Yo, mi opinión es que ese tipo es, aparte de sus rarezas o sus cosas como persona humana, como diría el otro, es un técnico o un tío que sabe de qué habla y, y se deja los cojones y la sangre para que el grupo chute, como el grupo quiere. Y eso pues la verdad. No me había pasado en la puta vida y me disculpen todos los señores que han estado Implicados en grabaciones de la polla de gatillazo hasta hoy Pero un tío como este, un tío que hace lo que un técnico tiene que hacer No había visto nunca Lo había visto en un documental, el tío que les grabó, no sé si habréis visto vosotros o tú Un documental de cómo se hizo el disco amarillo de los pistols No, ese documental no he visto, he visto el... Pues salía un pollo que, que era un técnico de cones y que lo que hacía era eh, estar a, al servicio del grupo no tú qué quieres, yo te lo hago es un poco lo que se supondría que debería ser, pero toda mi vida me he encontrado con técnicos que lo único que querían era ser, eran yo, yo y mi yo, yo. O sea, parecía que ellos habían hecho las canciones. En vez de ayudarte, tenías que estar peleándote con ellos. Y entonces con el creator, ¿te tienes que pelear con él? No, te tienes que pelear con su personalidad, pero con él... Es un técnico de la hostia o sea que deja... yo es, lo, es lo mejor que he visto Y la potencia del disco parece de un grupo guiri Que para mí eso siempre es bueno Yo cuando digo guiri, quiero decir bien uh -huh. En el sentido musical o sea que os deja hacer La algo... hostia que he chapatelao, eh no, no, Tranquilo, estamos aquí Yo ya estoy casi, eso, como decía la sobremesa, tú los postres, pero yo en la sobremesa O sea que estoy más... Bueno, de... Yo estoy los postres, pero los postres de comer, tranquilo <risa> <risa> si, si no todavía hablaría más Sí, sí Ay, Vale, divídeme esto en dos partes, anda, no te la No <ríe> eh, baristo eh, ya habéis presentado este disco el otro día en Valencia Y creo que ¿Sí? reventasteis, ¿no? El Garito Bueno, sí, estaba bien, estaba de gente lleno No sé, la, es que siempre he sido muy malo también Para calcular la gente que entra que no entra Aparte que en esa zona tenemos unos colegas Que estuve más tiempo con ellos que, que con el Festi Y <ríe> una gente que yo conozco Que no te voy a decir los nombres porque ellos no son así Y bueno, y estuvo bien Nosotros lo que miramos fue que las canciones nuevas Mezcladas con las que teníamos hasta ahora... Eh, ...lo que se llama un repertorio pues estaba bastante contundente... ...que no dejaba no dejaba hueco a la gente para respirar ni a nosotros mismos... ...y bien, bien, parece que tenemos un repertorio que, que bien... ...no me da miedo ningún conjunto del mundo para tocar con ellos... ...con este repertorio... ...en ese... ...así como artista incluso como persona... ...en ese directo... Salva... ...intento ser gracioso, eh, pero no me sale... <risa> Yo, bueno, ...es una cosa que cuando la intentas no sale... <risa> ...que en ese, digamos, estilo salvando las distancias y tal demás... Ya sabes que las comparaciones son odiosas, pero seguís siendo bastante ramonianos, todo seguido y sin tregua. Sí, pero eso es un poco una manía mía y que a los chavales de ahora también les gusta, porque el La Polla nos costó unos... Calculo, que nos Si La Polla duró 24 años, unos 12, nos costó el hacer las canciones seguidas, como habíamos visto a los Ramones en este concierto de Fumos de Gurain a verles. Y así, lo único que salvando las distancias, ¿no? Pues los Ramones hacían guanchupri, gol y cataplumba, ¿no? Y en La polla, pues tenía otro tipo de canciones. Pero nos costó 12 años conseguir hacer las canciones seguidas. Y estos les llamo los nenes, que ya todos tienen treinta y pico, pero para mí son unos nenes comparativamente, y hostias, y estos eh, ya son mejores músicos. Nosotros cuando empezamos la polla en los grupos de aquella época, pues aprendías de cero, y ahora pues estos ya tienen como para aprender de otros. Y ahora vienen los chavales como más sabidos, ya saben tocar de antes. Los dos estábamos aprendiendo a tocar a la vez que hacíamos las canciones. Estos saben tocar y luego hacen las canciones, que me parece mucho más lógico. Eh, vamos con las letras, que a mí siempre es algo de lo que más me ha interesado tanto de la anterior banda como de Los Gatillazos. Con todo el respeto y sin desmerecer ningún disco, yo sí que veo pues eh, más contundencia en el Sangre y Mierda y en este último disco. Y me imagino que eso no es casualidad porque ahora lo ponen a huevo, ¿no? Que te salgan unas letras así, ¿o qué? Sí, la verdad es que sí. Ya me han... Supondrás que me han preguntado algo parecido... En este rollo de entrevistas de aquí, que también le llaman promoción, una palabra bastante repugnante en mi opinión, pero bueno, eh, bien, sé de que va y sé, me como también la palabra promoción con patatas y soy consciente de ello y no, el Evaristo es guay los de la promoción son chungos, no, no te equivoques también sé lo que significa, ¿vale? ¿Cuál era la pregunta que iba por ahí? Pues eso que... No iba por porque acabamos de terminar la botella de vino. Muy bien, muy bien, eso está bien. Eh, pues eso, que no, que con tanta cantidad de cerdos que hay por ahí es casi inevitable que te salga unas detrás Ah, no, ah sí, sí, sí, sí, por ahí va el tema, que, que sí, que te lo ponen fácil los comentarios, pero como diría el rey, ello no nos alegra Vale, o sea, no me causa ningún tipo de emoción el, ¿no? el decir, joder, qué guay, no, vale, no sé cómo decirte El que el, que el conjunto en el que estoy tocando eh, tuviera 30 festis por año, pagados de putísima madre, joder, me disculpen las señoras Pagaos como muy bien, es que tengo expresiones antiguas que algún día quitaré Entonces, como que tenga, que esto se convirtiera, pues a mí no me alegraría lo más mínimo, porque es que lo que yo canto no es para alegrarse, digo yo. Por eso tenemos una canción, la que habéis puesto, hemos venido aquí a divertirnos. Esto es una historia que te lo voy a decir, que una vez el, la extinta Polla Records, como dicen de Yugoslavia y de Ramos, eh, una vez tocamos en no sé qué barrio de Madrid y uno de los miembros de, o de los eh, componentes del cárcel era Joaquín Sabina y su banda de rock. No jodas. Mm -hmm. Es que no te sé decir en qué año. Lo demás, si lo supieras, trate seguro que te lo diría. Te contaría qué tiempo hacía, cuántos estábamos. Ya me vas viendo venir, ¿no? Que palizas soy. Sigue, sí, sigue. Sí, sí. Pero sé que sé que Fernandito y yo lo estuvimos viendo en la prueba sonido al batería como hacía doble bombo con un solo pie. Un batería muy técnico, buenísimo. Entonces, a ver, los punkis madrileños de la época grande matar 15 de una hostia 17 con IVA, O sea, que la gente brava, en general, luego pues tenéis tus opiniones sobre por qué se pegaban o no, pero que eran bravos, lo eran. Y entonces, cuando ya se había ido más de la mitad, pues con aquellos típicos putiferios madrileños que habían asaladas y macedonias de hostias del Copón, y de eh, invasiones, de los bárbaros, de invasiones en fin, el mapa cambiaba continuamente. Pues llegó el Joaquín, llegó no el Gureyóquín, maitía, <ríe> y, y cuando ya se había ido la mitad de la gente del Garito, porque pues estaban, era pues no era su público, digamos. Eh le dice, hemos venido aquí a divertirnos <risa> y mira, veintitantos años después me daba el gusto de ponerle el título a una canción mira, si no te mueres, estas cosas tienen la vida, pues igual, a la hora de una relación sexual con una persona pues no funciona porque te falta potencia a la hora de comer no tienes el mismo apetito a la hora de la fuerza física no haces el mismo recorrido, pero a la hora de estas cosas, te lo juro que la venganza es tremenda, da un gustirrinín que no, te, no puedes conseguirlo con otro tipo de placeres de la vida Y entonces ponerle un título a una canción que diga una cosa que le diga a ese señor allí y decir eh, Nosotros solo hemos venido a vivir el cine, ¿de qué pasa? ¿Estás acojonado o es tu cuñado? ¿Vale? Pues eso Oye, Baristo, ya que comentas esta cosa tan curiosa con Joaquín Sabina Y sin faltarte sí, bueno, el respeto, te voy a contar yo otra relacionada contigo Estaba un día viendo la tele, puse una película, hostia, y de repente un cameo tuyo con Ana Belén ¿Cómo fue aquello? Pues aquello fue que el Imanol Uribe que era un director de cine que era originario de Irún, creo, vio una vez un concierto, y yo sé qué concierto fue, que suena cuando, no sé qué años tiene tú ni quién eres, pero había conciertos antiguamente, cuando lo, lo que es eh, mi rollo de la polla así que empezó, pero de los focos no ponían una especie de torre que iba de lado a lado, sino que ponían un rollo con cuatro patas que yo le llamo pie de pato. Sí, sí, ya conozco ya. Y allí ponían los focos y otro otra torrecica allí y entonces pues, la gente era más bestia que el copón y se chojaban continuamente con aquellos focos y con todos los demás, y era en un festival que hubo una hecatombe de hostia de las típicas de la época, cada concierto era una y un director de cine que se llamaba Imano Uribe estaba viéndolo al fondo y se quedó pues flipado pues, por sus cosas de su vida su, porque le fliparía aquello nosotros para nosotros era lo, del, lo mismo del sábado anterior pero bueno, y quiso hacer un programa que había entonces en televisión que era Vivir Cada Día, ¿te suena la movida? Sí, me suena, me suena soy Vivir de la... Cada Día era como pasar un día con un personaje no sé cómo famoso, o espectacular, o tonto el culo, o algo que de audiencia para que nos pongan anuncios, supongo. Y le dijeron que no. Y X años después, pues en una película con Ana Belén, uno de los papeles, se suponía que había un macarra malo, malote, malosoísimo, me dio el toque a mí yo le dije, ni por el forro que te den. Pero yo justo no era el que cogía el teléfono y a las seis o siete llamadas del pollo, pues ya el difunto Fernandito, que era nuestro batería en la polla, se sí decía, venga, Diego, qué soso eres, tío, vete a donde a Ana Belén y cuéntanos cómo es y la hostia... <risa> Por cierto, una sosa del copón pero bueno, y además mucho más bajita que en la tele. Yo pensaba que era una tía que había que mirar para arriba, con la tele, no sé si adelgaza o engorda, pero te hace crecer mucho. <ríe> y esto te lo digo en todos los sentidos, chaval. Y entonces se dice esa mierda por eso, y luego, pues años después, con Internet y con toda esta recuperación de imágenes, resulta que le Evaristóper parece que estaba intentando buscar allí la fama, que para mí que es un turrón, pero bueno. Una cosa curiosa. Y solo significa eso, tío, solo uh -huh. significa eso. Me dieron 10.000 pelas porque tenía diálogo Y a mi conterzulia o mi convivienta Entonces le dieron 3 talegos más hablaba Los dos nos llevamos 13 napos Una borrachera de la hostia Transporte gratis Pues no estaba mal Lo que pasa es que luego Luego salen todos estos que viven en casa de su padre Y además tienen internet Y no tienen que ir a trabajar ni nada Y no tienen otra cosa que hacer Yo digo, si tienes que hacer un comentario Sobre un artista, sobre el MacJagher o alguno así un estupendo de estos, ¿no? Pero uno que vive en Oñati, viviendo la vida de esa oración, nacido en Guillarito y Pontevedra, tío, y dice, oh, existe un rollo con Ana Belén, y dice, no jodas, tío. <risa> <risa> vale, no sé si me he explicado. Perfectamente, ¿no? Sin más, como como cosa curiosa, pues claro, yo me quedé ahí, hostia, esto... <risa> pues voy lo... para porque los demás del conjunto me estaban dando de petacas, porque yo la saco de petacas en la polla, y no el famoso líder, No, vale No no me parece mal, ¿eh? Tampoco Yo la saco las Muy bien, muy bien vamos, ¿Vale? a vamos a escuchar otro temazo De este siglo XX De gatillazo, crónicas De un cerdo, muy apropiado también Pues continuamos hablando con Evaristo, eh, y bueno, pues ya que nos metíamos en batallitas de las de antes, eh, me imagino que tú no serás nada nostálgico, ¿no?, aunque a todos nos gusta recordar los tiempos pasados, eh, en cierta manera. Está bien, pero también me he visto en toda la de que cada uno se acuerda de lo que se acuerda, y cómo se acuerda, me hace también darme darle vueltas a que, ¿de qué mierda me estaba acordando yo?, porque yo también me acuerdo de cosas que otra gente de la que me fío, eh, a la que me se acuerda de diferente manera, Si es que te cae mal y se acuerda distinto, tú sigues con tu puñetero recuerdo, ¿no? Pero si saben que te cae bien y se acuerda diferente, Dios me cago en Dios. Todos los recuerdos es una trampa del de copón. <risa> pero bueno, eh... ¿cuál era la pregunta? Me alegro que me la hagas. Si éramos nostálgicos o no, porque yo también suelo y también eso un poco... No, no, no, no, no, no ¿qué va, qué va? No, ¿pa' qué? Yo soy un poco abuelo, abuelo cepolleta. No, pues sí, abuelo, lo que quiera, sí bien, pero eso es la puñetera vida. Pero para pa mí lo importante de la vida ocurre aquí y ahora. Ahora mismo yo estoy aquí en un garito en Gasteiz que no te voy a decir el nombre porque no me pagan por darles propaganda, si me dieran un 10% de lo que han sacado ahí de caja, te lo juro que te lo digo 10 veces. Porque soy así de punky. <risa> Toma. Muy buena, muy y, buena. Eh, y eso. Uh -huh. Pero lo demás que es que me da remanplimpla, claro que sí. Todos tenemos que morir. Y a mí me da... Yo pensaba que no me daba miedo morirme, pero de repente me di cuenta que sí. ¿Eh? Sí, sirve de algo. Pero lo que es nostálgico es decir, ¡ay, no, que bien nos lo pasamos! ¿Te acuerdas? ¡Vamos, nosotros sí teníamos cojones y estos no! Eso es una mentira pintada en un palo, tío. Uh -huh. Te lo comentaba porque yo iba a seguir con la línea de las batallitas y Uno de los jico de Hierga, no es a ti, eh, esa ella. <ríe> Dira, dile, dile. Pues eso, que iba a seguir con la línea de las batallitas, aquí uno de los de los recuerdos que siempre los de la vieja escuela tenemos, es los primeros conciertos de La Polla en sitios tan emblemáticos de Iruña como el Paseo Sarasate con los Rip. Pues y... no es a Lasarte, tío. fue en la Plaza del Castillo. De la Plaza del Castillo, ¿no? Entonces A eh, ver, fue la primera vez que escribe a un cámara. Porque había un tío delante mío Tirado por el suelo Intentando sacar imágenes boca arriba yo estaba alucinando Pero mucho Pero mucho muchísimo Me hago yo en tío Entonces hice todo lo posible Porque cada vez que me veía El tío filmando Intentar estropear las imágenes Cosa que me hago yo en tío Fotógrafos de después Agradecen y se cagan en toda mi familia Y pues yo cuando le veía un pavo ¿Están ahí? Sí, sí, sigue Cuando le veía un pavo, Justo al pavo cabeza Sobre todo le choca la putada De la hostia Cada vez que le veía Que me iba a sacar la foto Yo <risa> yo a otros saltos Para calentarle Y había un tío botando bain, bain, bain", Y cuando me vamos a sacar la foto pack, justo yo me quedaba quieto. La casualidad no existe, ¿sabes, no? <risa> muy bien, muy bien. Y, eh... Eh, me acuerdo de eso, a ver, del paseo solar me acuerdo de decir Balduz que se caiga por el tragaluz. Me acuerdo de que llevaba una chupa de de camuflaje, de, así como a lo punky, me acuerdo de me acuerdo de la estatua, me acuerdo de años después que nos detuvieron así por consumo de sustancias y nos llevaron cuando los policías nacionales eran de marrón. ¿Está por ahí cerca de la estatua del paseo de Santa Santa? Sí, muy cerquita, sí, muy cerquita. ¿Todavía muy cerquita. Sigue ahí. Sigue ahí? Sigue ahí, sí. El edificio, sí. ¿Y, ¿Y lo... los muñecos también? Los muñecos también inamovibles, no cambian nada. ¿no? Muy bien. <risa> bueno, aprovecho las circunstancias para decir que la policía se ponía de todos a la puta mierda, ellos y sus puñeteras putas, putas familias, me disculpe la expresión las señoras, una vez más, El día que me encuentres una sustitución al insulto de hijo de puta en el que la, la otra parte se sienta lo suficientemente ofendida, yo dejaré de decirlo, ¿vale? Uh -huh. Mientras tanto seguiré con este insulto de carácter sexista y machista para referirme a la policía y a otro tipo de hijos de puta. Perfectamente. Eh... ¿Vale? Te comentaba, ya que hablamos de hijos... Es que, es, que me ha... es como si me lo hubieras traído al pelo, colega. Muy bien, estas cosas son así. Que ya que hablábamos de hijos de puta y de, de Nafarroa, no sé si sigues un poco la actualidad de este maravilloso Rialde. Sí me gustaría conocer tu opinión de cómo de cómo lo ves, ¿no? Yo com... cómo lo veo, es que cómo, cómo vais a librar del pueblo navarro Y, de, y del PSOE a la vez Porque es que yo lo que sí me acuerdo es de ir con los críos cuando eran pequeños, que ahora la chavala va 16 y el chaval tiene 12, bien cumplidos. Me acuerdo que parábamos en el área Urralburu, que le llamábamos. Resulta ser un área que el Urralburu había pillado ya un cachito en el mínimo del muro de Berlín y hasta había sacado pasta de eso, del cacho piedra. Sí, sí, sí. Eh... Como los contratistas, pero había columpios. Y yo me acuerdo que le llamábamos el área de Urralburu. no sé si ahora es. ¿Y Marco Ain? Es esto, Swasti, sí. Suasti, Suasti. Suasti, sí, al lado de Irurzún. Suasti, ahí, el de Urralburu. El área de Swasti, ¿vale? Uh -huh. Por cierto, el papel que hay adentro de así, mejor te quedas en los columpios. <risa> Zona también por donde deambula mucho personaje peligroso. <risa> ¿Así? Sí, sí, sí. Bueno, es, es habitual. Es habitual que echen hasta el café o que se queden en la puerta, pero bueno... Y yo con los hijos, ¿tú te crees tú? Que le llevas a los niños a cualquier lado, ¿eh? Te piensas que eres un padre competente en realidad te estás haciendo mal. Es que, oye, en el mundo no hay seguridad en ningún lado, por eso van en... No, no, no, hay una inseguridad terrible. Ahora mismo me estoy montando una empresa... Te puedes imaginar, cuando, yo cuando digo decir mayor deja y me miran en el espejo, digo, mayor oreja, ese... Oye, eh, tú, mayor oreja ese, ¿a dónde vas he con esa mierda de orejas tío? La oreja no es mía, colega, que encima son de nacimiento, no están prefabricadas. Pues... ¿Quieres que te comente algo sobre la policía y así? Pues te lo voy a decir bien caliente. Uh -huh. Son todos una cuadrilla de perros trabajando al servicio de los capitalistas. Capitalistas se le llama ahora sistema de mercado y todo este rollo. Es que es increíble cómo van cambiando los nombres. Sí. De joven crees que te quieres matar y la hostia, pero igual te equivocas, es mentira, que te mientes a ti mismo, cuando en realidad, Cuando uno se quiere suicidar yo creo que es muy fácil, porque tú te quedas quieto y ya te vas matando de cualquier manera, ¿no? Pero cuando te escribas a ti mismo para no matarte, es que en realidad igual no quieres suicidarte. <risa> y entonces van pasando los años, vas viendo cómo cambian las expresiones, vas viendo a ellos... Y sí que me gustaría tener el control absoluto de los medios de comunicación, pero solo para hacer programas educativos tipo Barrio Sejamón, ¿vale? Para la juventud de ahora... Luego también otra cosa que me gustaría mucho antes de morirme sería tener trabajo, tío, ir a donde le he encargado y aunque sea una buena persona, que cosa que encargado es buena persona, no lo veo compatible, pero darle un tortazo para que los chavales de ahora vean que se puede hacer. Y otra cosa más, que no me vas a preguntar en la entrevista, o a lo mejor sí, sí, sí que gracias. quiero decir y que me apetece mogollón de decir, es que en lo que llaman España, ¿eh? en un país llamado España, se tortura. Y torturan eh, cuerpos policiales como la Guardia Civil, la Policía Nacional, todo tipo de policías secretas, CESIR se tortura, se tortura, se tortura con mucha alegría de vivir, porque no tienen nadie que les castigue y así. No tienen ningún problema en torturar y en hacer daño a personas y me parece que la tortura es una cosa que está muy fea y que es de, de cobarde y asquerosa. Gente repugnante a la que un indio sigo de las praderas los mataría y luego se iría a echar la siesta tranquilamente sin tener ningún problema con la palabra terrorismo. ¿Te parece bien lo que te he dicho? Sí, me por... da igual. Sí, sí, eh, de todas maneras ahora como el monte va a ser orégano parece pues parece que esto va y para agua. rato, ¿no? Ya se pueden ir a tomar un ya se pone a tomar todos mucho por el puto puñetero culo. Me disculpen la expresión homófoba, pero es que no encuentro otra manera de entender. Pues... bueno, Aristóteles... Que... Si alguien me dice una expresión que ofenda a las personas, sin tener que ofender a la dignidad de las mujeres ni de los ni de los homosexuales, yo dejo de decir esas palabras. Pero mientras tanto, cambio mi comportamiento con respecto a los homosexuales y a las mujeres, ¿eh? Bueno, que nunca he tenido que cambiarlo, porque yo siempre me he llevado bien con las personas en general. Pero... vamos a entendernos, ¿no? Estamos hablando del tipo de política de la extrema izquierda del copón, ¿no? Entonces, eh, mi lenguaje será lo último que cambie del catecismo de, de las relaciones personales, ¿vale? Yo seguiré diciendo mariconada e hijo de puta y llevándome bien con cada fenómeno que te cagas. Sí, a estas alturas además, como para corregir nuestra trayectoria... Eh, no, como... no, no, no está bien, está bien, está bien está bien que haya gente que mantenga... Cada uno tiene que mantener una parte del asunto. O sea, yo no me enfado con que me den el toque y me, me hacen mi conducta, que tampoco es bonita, es fea, la verdad, eh, como uso el lenguaje, pero me gustaría que tuviera un poco de... gastara un poco de su intelecto y me dijera, Evaristo, no digas puta porque ofende a la dignidad de la mujer. Digo, o sea, ya me había quedado, pero te lo voy a pasar como que me la acabas de enseñar, ¿vale? Pero dime el insulto suplente, joder. ¿Vale? Dime cómo le puedo hacer daño a esa persona con la palabra, sin llamarle hijo de puta y ofender a la dignidad de la mujer. ¿De acuerdo? Sí. sobre este tema no quiero hablar más. Toma ya, parezco alguien, ¿verdad? Sí, sí, sí. importante, Choni. Me cago en Dios. Si me ves la cara tonto que tengo, flipas. <risa> Oye, Baristo, me imagino que ahora lo que toca para la redundancia... ¿Me a dejar un <risa> Voy a hacer un, una sinopsis. Vale, <risa> una sinopsis. Eh, lo, ¿Lo que toca es tocar y tocar o qué? ¿O...? Pues no sé, sí, ¿eh? tanto más mejor, porque además estoy ahora con una cuadrilla que eso, ya te he dicho antes, que aparte de entrenar en un grupo y así que trabajan, y tocan de la hostia, tío, da gusto, da gusto, me encanta hacerles cantar además mogollón, a mí me gustaba siempre los grupos gris, tipo recillos y así, que cantaban un tío y una tía, más que por tío y tía, sino porque cantaban dos personas a relevos, siempre me ha gustado que cante más de un cantante, No, este es el otro pollo por el otro lado. Siempre me han gustado ese tipo de canciones así al instinto, sin más, sin saber inglés ni nada. Entonces a estos chavales les hago, les hago cantar y la hostia porque como tocan tan bien, <ríe> tocan tan bien sin tener que esforzarse mucho, pues son de, estas, de la segunda generación que ya nacieron no sabidos. Yo jamás hubiera querido ser la madre de un batería de, de, de estos que tocan con doble bombo. Estos chavales de ahora nacen con el instrumento incorporado. Créeme, si algún día te decides cambiarte de sexo y tener hijos, nunca tengas un batería de doble bumbo, porque la vas a pasar tan notas. Pues... ¿Estás todavía no te has suicidado? No, no, aquí sigo no, estoy... ¿Todavía no me odias ni nada? No me que lo va, van a decir, ¿no? Que va, que va. Hay muchos... Pero díselo a tus colegas, ¿vale? Para que me cojan paquete Perfectamente, <risa> hay, hay muchos elementos por ahí que, <risa> que a los que llega a odiar más que a ti. Eh, Evaristo eh, nada, un placer que hayas atendido la llamada de Whisky Whisky Ratia eh... Oye, ningún problema, tío el único rollo es que de, de, de otras maneras hubiera, hubiéramos podido aparecer por allí por delgadito y echar unos bailables o O sea, movernos las caras y hablar mejor, pero... Bueno, las circunstancias son o sea, son así, pero... Digo, esto... La que hemos puesto es, teóricamente donde ya terminado de comer y luego tenemos que hacer un de movidas mías que son de contar por la radio, uh -huh. pero que tampoco son raras ni terroristas, ¿eh? Sí, sí. Me gusta hacer la palabra terrorista por teléfono, porque me han dicho que hay un rollo que les quita esos cabrones. <risa> <risa> claro, tío. Y ahora a mí con 53 años casi cumplidos, ¿qué? como no me quede preñado, ¿qué mierda me van a hacer estos hijos de puta? Una vez más les disculpen las señoras. Dios, qué lenguaje más malo usamos. Eh, todo muy bien, Evaristo, un saludo. Vale, la reina, ahora. Jogando a que están vivos un culo de carmín En un váter sucio Un mundo congelado Que le roba un día Tras otro Las ganas de vivir Si pudieran creer Que existe algún futuro Antes de hacerse viejos Si pudieran imaginarlo Aquí habría Un buen follón Aunque esté un poco Puestos, no te apures Los chicos son Bye.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 Que nos la pone ahora esta banda Ichiaren Semeak Con este su nuevo Larga duración Dale Candela En el cual te puedes encontrar 15 temas como este que estamos Escuchando, Sembad Malcom Y nosotros que vamos a poner ya el punto y final Al programa Euskal Música Por el día de hoy, jueves 25 de abril Si nos escuchas en directo De 9 a 11 de la noche Sábado 27, domingo 28 de abril Si nos escuchas en diferido en redifusión de siete y media a nueve y media de la tarde. En el programa de hoy hemos escuchado a Emon, a Betagarrí, a Vendetta, a Estancona, a SESATEC, el nuevo trabajo para Mantisa y el primer larga duración para la banda de Leyoa, Estricnina. Pues hemos dado a conocer la agenda de conciertos para los eh, próximos días Con ese pedazo de eh, concierto que vamos a tener este sábado 27 de abril En plenas fiestas en Ansuay Y en los últimos minutos pues hemos escuchado la entrevista Que realizaron nuestros compañeros de Eguski Ratia Más concretamente los eh, compañeros del magazine Pasa Lecu A Evaristo de la Polla y ahora Engatillazo Con ese nuevo trabajo siglo XXI Y nosotros que ya nos vamos a ir, nos hemos quedado ya sin música de fondo, o sea que eso quiere decir que te vamos a ir a decir adiós. Será hasta la próxima semana, será ya jueves 2, eh, sábado 4, domingo 5 de mayo, así que no lo olvides, cada jueves de 9 a 11 de la noche...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 Quinto corte de este nuevo trabajo Dale candela, un palo contra el paro Lo dicho, nos escuchamos la próxima semana Aquí en Berriozar y Ratia En el 100.8 Música local, música de Euskal Herria En Euskal Música Hasta la semana que viene, ¡agur!